Vamos hasta 25 vamos a dialogar con el intendente de veinticinco de mayo, Hernán Relinquedo. Hernán, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días para toda la audiencia. ¿Todo bien por allá? ¿Está nublado allá también? Y acá está nublado. Es <ríe> casi igual que ahí, supongo. No, no, porque salió el solcito acá y no, ahora acá se volvió está... a Bueno, está ahí medio nublado, medio nublado, sí. No, por ahí por ahí se complica si te pregunto la hora si es la misma. Ahí sí estamos ahí sí estamos complicados. Si te <ríe> sí. Si te pregunto sí. si estamos... ¿Cuál es la, cuál es la hora del 25? Ahí ya nos complica un poco, ¿no? A, a algunos milésimos de segundos debe haber de diferencia. Sí, claro, segura, seguramente sí. por por los usos horarios, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Hernán, eh, bueno, ¿cómo van estos primeros 100 días de, de gobierno? ya pasamos a los 100 días de gobierno, pero bueno, te, eh, aprovechamos la oportunidad para para charlar sobre el tema también, ¿no? este Sí, sí, bueno, los primeros cuatro meses este, bien, con mucho, muchísimo trabajo, eh, ya, ya tuve una primera etapa de, de ordenamiento del municipio, de, de todo lo que tiene que ver con, con la cuestión administrativa contable, bueno, ya, y también con la organización pública. Eh, del trabajo que, de, que tiene que ver con todo lo que es servicios públicos ¿no? todos los Ajá. servicios públicos que brinda el municipio así que bueno, se ha llevado un, este, un importante trabajo en ese sentido hoy estamos bastante ordenados ¿no? Hernán, eh, sé que hay un, un gran pedido por el tema de, de, de los trabajos que tiene que hacer y dinero para el, que tiene que mandar la provincia el acceso, rutas ¿cómo, cómo viene eso? Eh, bueno, sí, sí, en eso vos sabés que, que por este, en distintas oportunidades yo vengo planteando a la provincia de Buenos Aires sobre todo a la gobernadora que intervenga directamente eh, en la ruta 40 que es una ruta que la tenemos, este, bueno, hoy está parada, ¿no? pero que en su momento arrancó la, la, la construcción que es una ruta sumamente importante porque une 25 de mayo con Roberto de la Riestra Eh, fue anunciada en su momento este, comenzaron los trabajos y hoy está paralizada así que bueno, vengo insistiendo este, permanentemente con, con, con la continuidad de la Ruta 40 eh, y luego tenemos otros temas importantes por eh, que, que tiene que ver con la Ruta 51, hay partes de 25 de Mayo a Chivilcoy que están bastante destruidas de, de 25 de Mayo también a Saladillo, algunas partes que también necesitan ser repavimentadas Eh, la Ruta 46, que va a, sobre todo este, a, a Bragado, pero va hasta Araujo. Pasando Araujo también está muy, muy deteriorada. Tenemos la Ruta 30, que va desde ahí de la 205 este y pasa por por Riestra y que conecta Pernales. Eh, y el acceso a Moisés Levenson, que este, une a la Ruta 51 a una ciudad cabecera, que también este es una obra que se licitó, que, que, que estaba todo para arrancar, pero bueno, finalmente la provincia no, no no ha continuado, así que vengo este pidiendo por esto que es fundamental, que tiene que ver con el acceso a la ciudad, ¿no? y la conexión con lo que le den interior. Uh -huh. Después de, de varias negociaciones llegó un acuerdo con los empleados eh, municipales, un acuerdo del 27%, ¿no? Sí, sí, sí, sí. este Bueno, hemos tenido numerosas reuniones, ha, ha llevado trabajo, pero bueno, y un gran esfuerzo de, lo, de, de, de esta administración, ¿no? Pero hemos llegado un 27% al básico escalonado, eh, lo cual eso permite que, que los vecinos que, que son empleados municipales jubilados también reciban este aumentos que ya hacía bastante tiempo que no tenían, no habían aumentos en, en sus jubilaciones, ¿no? Porque en este caso se traslada, eh, así que bueno, se ha logrado un 27% y también igualmente con el compromiso de, de sentarnos a ver algunas otras cuestiones que podamos mejorar eh, en junio, este ese es el compromiso que, que hemos tomado eh, en una situación de cuidar los recursos, de ser muy cautos porque por ahí vemos que puede llegar a venir un año aún más difícil y eso nos preocupa obviamente nos preocupa porque el Estado Municipal este se ve enseguida desfinanciado ante cualquier variable se ve desfinanciado entonces nosotros tenemos que, que actuar con mucha cautela, es lo que hemos hecho y bueno, se ha podido llegar a este 27% con un esfuerzo enorme por parte de la Administración y con, que, que tiene que ver con conseguir los recursos, con prever qué recursos vamos a tener este este año no uh -huh. eh, pero bueno la verdad que uno siempre quiere que sea más porque las operadas municipales están realmente muy atrasados en las escalas salariales este y, y, y realmente uno quisiera que fuera que lograr mucho más este pero no se ha podido, hemos llegado hasta acá y sí, con el compromiso permanente del sindicato de tener un diálogo eh, fluido, permanente cosa de, de, de estar al tanto de alguna situación y, y ir viendo cómo a lo largo de Eh, del año, vamos a, a buscarle alguna solución, ¿no? Hernán, eh, bueno, cambiando de tema, hablemos de cosas también que tienen que ver con los festejos. ¿Cómo, cómo fueron los festejos del de, de Valle? Contanos un poquito. Ah, bueno, sí, eso fue en el día de ayer. este Bueno, son nosotros tenemos características, tenemos este ocho localidades en el interior, este, muy diversas, eh, a diferentes distancias, o, o pensar que del Valle está prácticamente... Eh, está pegado a Bolívar, está pegado sí. a Ale Aleque, esa Bolívar y por el otro lado tenemos a Ernestina, ¿no? Que está ahí a la a la vera del Salado, a la orilla del Salado y, y ahí estamos cerca de de Roque Pérez, de Lobos. Eh bueno, tenemos esa diversidad tan grande, ¿no? De, claro. de un extremo a otro de de, de 25 de Mayo con ocho localidades en el interior. Y bueno, cada localidad tiene su su particularidad y, y eso se lo da a la gente, ¿no? Así que realmente se disfruta mucho cuando este, se va al local interior y sobre todo a, a festejar el aniversario o a una fecha patria, eh, se vive de un modo muy especial y, y eso lo hace la gente, la gente del lugar las instituciones eh, así que bueno, estuvo, fue un, un lindo momento nos acompañó el día eh, y estuvimos ahí con los vecinos y con las instituciones recordando el aniversario de la fundación de, de nuestro pueblo de, de Del Valle fue un, fue un lindo fue un lindo día Ayer en, en esta localidad eh, Hernán, otra de las cosas que, que tenemos que tocar un poquito también son eh, el, Toda la controversia que hay O no ponerse de acuerdo con, con el tema de la gente Que son los médicos, ¿no? Del UNSUE Los que no sí, sí. no hay acuerdo Sí Sí, bueno hay una, una situación ahí que tiene que ver con este, la adhesión de, de la asociación de profesionales a, a lo que es el reclamo de la psico cop eh, con la gobernadora y, y se suma a eso es que, que es cierto que hay un tiene un retraso salarial pero este y nosotros nos hemos comprometido yo me he comprometido al inicio de esta gestión allá por Por el principio de febrero a, sí me eh, comprometí a incorporar este año un 19%. Eso fue un compromiso que yo asumí Ajá. y que era lo que podíamos llegar a, a, a pagar por la situación financiera que tenemos. Bueno, ese 19%, este yo más o menos cuando me junté con la asociación pedí que esperaban un tiempo este prudencial, que esperábamos a marzo, por lo menos todo febrero, para... Este, ver cómo veníamos con los recursos y poder liquidarlos eh, si sí también me habían reclamado una bonificación de 2.900 pesos lo cual le dije que no, que no se podía que si sí contáramos con el 19% y después este, a mitad del año comenzáramos a hablar de qué, qué aumento en bonificación podíamos otorgar eh, y bueno ya en febrero hubo una medida de fuerza antes de, de, de que terminara ese periodo que, que yo un poco había pedido que de espera el 28 de febrero ya hubo un, este, una media de fuerza, y bueno, luego comenzaron distintas medidas de fuerza de adhesión a los reclamos de la CICOP eh, de la provincia de Buenos Aires eh, además de este bueno, que, que después se hicieron otras ofertas la última en el día de ayer que consistía en un 19% más esa suma de 2.900 pagada en cuatro etapas más un compromiso de sentarse en junio a este tratar de acordar eh, una una suma no bonificable por los aumentos que se pueden dar en provincia eh, bueno, hay una situación que, que es compleja para el municipio y que también este, digamos, por ahí estas medidas de fuerza que afectan a la gente no que impactan directamente a la gente y, y claro. realmente el, el municipio ha hecho un esfuerzo enorme, pero bueno a veces la gente termina siendo rehén de, de, de un cierto grado de de, de a veces de de intransigencia por parte de, de algún sector no de de la asociación que que, que hace que, que hoy muchos vecinos veinco de de mayo se encuentren sin servicios de salud uh -huh. este municipio se ha hecho todo el esfuerzo ya no queda mucho más eh, oxígeno diciendo poniendo las cosas en términos este hospitalarios no nos queda mucho más oxígeno claro. para afrontar la situación porque nosotros tenemos. Eh, tuvimos que revertir un alto este, impacto que tuvimos con el tema de insumos porque veníamos muy abajo eh, de, tuvimos que eh, también, fue una decisión lograr este, tener un tomógrafo en el hospital que era algo que no teníamos y se tenía que contratar afuera bueno, también se tomó la decisión que tiene que ver todo con, con decisiones tendientes a jerarquizar este el, el hospital público uh -huh. eh, o y que tiene que ver con jerarquizar la, la salud pública Este y también bueno, siempre abierto, ¿no? a, al, al diálogo y a discutir temas de de, de salud pública o qué, qué entendemos, qué es, cuáles son las, las cuestiones que hay que fortalecer para para tener una salud pública realmente de calidad. Hoy lo único que se está discutiendo es un tema salarial este con, con los profesionales del de UNCE, que bueno, obviamente nosotros esperamos que, que, que se resuelva, este se ha puesto la mejor voluntad en cuanto a ser la mejor oferta posible, pero realmente hoy no no podemos, ya estamos prácticamente eh, no no hoy no se podría ni cumplir lo que lo, si se llega a un acuerdo mayor a este pondría al municipio de 25 de una situación financiera muy complicada, porque cuando se habla de masa salarial se está hablando que un punto, dos puntos de aumento significa un, un gran este una gran masa de dinero, ¿no? Y uh -huh. eso complica fuertemente la arca municipal, en nuestro hospital es un ente descentralizado, depende de los fondos del municipio, y, y bueno, eso hace que también este, tengamos que brindar la solución a nosotros. Sí. Hoy, hoy sé que también en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal, se está haciendo un este, fuerte paro desde, desde la SICOM, bueno, es entendible el reclamo, yo no digo que no sea entendible el reclamo, yo también entiendo que que aquí en 25 mayos los profesionales vienen con un atraso Pero bueno, tampoco hay que dividir responsabilidades, ¿no? Yo, el año pasado no era intendente, no, no no y mal podía haber decidido sobre algún presupuesto que yo no manejaba. Hoy el presupuesto sí lo manejo yo, y, y, o sea, los aumentos van a ser este año, no son por lo que no se dio el año pasado, o sea, sí. eso no no entra en el análisis. De última son aumentos que se dan este año, y bueno, el dinero sale en un solo lugar y para eso hay que recaudarlo y nosotros previendo la recaudación que tendremos este año, una situación un poco complicada, este hemos sido muy cautelosos, eh, eh, también hemos sido cautelosos y hemos discutido mucho con, con los trabajadores municipales, ¿no? Todos los aumentos de sueldo han sido en ese sentido sumamente cauteloso porque no no no, no se ha podido avanzar eh, en más porque no no va a estar el dinero. Y en este sentido también tenemos que ser cauteloso en cuanto a la masa el que se necesita, al monto que se necesita global para poder afrontar estos pagos. Así que bueno, uh -huh. hay una situación que hoy está un poco trabada, que nosotros del municipio estamos poniendo toda la mejor voluntad, todo lo necesario, este, se está trabajando todos los días en buscar alguna mejor oferta. Ayer se ha hecho una oferta muy importante, este pero bueno, no, no creo que en, en el día de hoy este fue rechazado y que también volveremos a tener este, más de tres, tres días de, de paro en el UNCE. Así que una situación que, que realmente es compleja, es complicada y que pone a la gente, y también es muy entendible a la gente de, de rehén de esta situación. Uh -huh. Bueno, eh, tampoco podemos este obviar, porque generó gasto de tinta bastante importante el discurso de la apertura de sesiones, donde se habló de cosas un poco... Es, y, si, y se hizo un repaso eh, en el discurso que trajo cola. Bueno, mucha gente por ahí no no tuvo la oportunidad de leerlo o de escucharlo atentamente, así que básicamente, este ¿qué nos podrías contar sobre eso? Sí, a, a mi modo de, de ver las cosas fue sumamente medido, pero dando cuenta de algunas situaciones este, un tanto complejas, ¿no?, que y si venías por ahí siendo este el, el medio local no había prestado nadie en mi gabinete simplemente no he dicho nada me parece que también terminó la comisión de evaluación del patrimonio dando cuenta de numerosas irregularidades y me parece que era el momento de de, de dar a conocer eso, ¿no? Entonces, yo simplemente me paré sobre, y Revolver es muy grande, este todo el, lo, lo chiquito, todas las cuestiones, eh, los errores, eh, numerosos errores que hay, que siempre los, cualquiera lo debe cometer, no dimos cuenta, no dimos cuenta de, de montones de situaciones o de gastos que nos no parecían, porque por ahí este es una cuestión... ...a veces de, de errores en la administración que no no me pareció... ...lo que sí dimos cuenta de estos casos que son sumamente graves... ...por ejemplo el sobreprecio increíble en el combustible que se pagó... ...y que, que puso un perjuicio al municipio muy grande... ...sí se dio cuenta, este había valores hasta 30, 35% este sobrevaluados de, de, de, del combustible... Eh, también este eh, damos cuenta de, de, de numerosas diferencias entre las órdenes de compra, las órdenes de pago y, y las facturas las rendiciones realmente muy muy muy tortuosas y con, con grandes, eh, ahí hay una maniobra que tendría a, a pagar sobreprecio eh, también del estado del patrimonio municipal, porque era discutido no, ¿No? nosotros decíamos, realmente hay una situación compleja, hay Maquinaria sin funcionar, hay numerosos vehículos destruidos, eh, con lo cual nosotros empezamos a hacer todas las investigaciones pertinentes y también se inició este esta comisión evaluadora. Y la discusión empezó a ser, sobre todo en la anterior Secretaría de Gobierno, este de que nos decían que estaba todo en funcionamiento al día a día que se ha entregado todo en perfectas condiciones, Y nosotros empezamos a encontrar que no que no, no había, que estaba muy, muy lejos de eso entonces la discusión se tornó en eso nosotros en un momento, o yo, tomé la decisión de aclarar esa situación, porque nunca se había aclarado entonces decir, no, realmente no estaba todo bien, no estaba todo funcionando a la perfección y la situación era realmente desastrosa, a tal punto que había numerosa cantidad de guasados, sin motor, sin, sin tren delantero, sin ruedas, este, algunos ni siquiera sin, sin sin el habitáculo, este, nada, absolutamente nada y que por ejemplo estaban las pólizas de seguros vigentes de hace más de 10 años. Eso bueno, son cuestiones que dan generaba un perjuicio tremendo el patrimonio Hernán, a ver, pa pare un poquito ahí porque me parece que interesante o sea, estaban los vehículos desguazados y con las pólizas de seguro vigente sí, en algunos casos no eran ni vehículos porque eran el, el chasis nada más, digamos este ya no tenían ni el... por ejemplo, había varios vehículos que estaban solamente el chasis y ese, ese vehículo, ese supuesto vehículo estaba con la póliza... Está todo publicado, lo decidí yo en el mismo discurso, dije, voy, vamos a dar a conocer a la gente, esto, vamos a dar la publicidad, y está publicado en la, en la página de la municipalidad, de los vehículos con la correspondiente póliza. Sí, o sea, sí, sí. Estábamos la póliza vigente y son vehículos que algunos, este por ejemplo, estaba el auto oficial del intendente del año 90, un Peugeot este, 504, eh, con la póliza vigente también, y es un vehículo que no tiene el motor, por ejemplo. Este, estaba solamente el, el, el chasis y, y bueno, y la y tres ruedas faltaba una rueda en este caso y el paragolpes, pero bueno, no, es un vehículo que difícilmente se hubiera podido poner en, en funcionamiento por ahí, era, un... por ahí estaba asegurado por si lo chocaban <risa> sí, en el corralón. No, este... impresionante. Sí, sí, bueno, sí, por eso había, me parecía que había que dar cuenta, la, por, por ejemplo, este la discusión era esa, no, pero este vehículo funciona, pero ¿cómo funciona si le falta todo? No, pero si se le pone todo funciona, claro, bueno, entonces, este nosotros veíamos que esa discusión era muy irrisoria, que era una discusión realmente eh, increíble, y me pareció que yo tenía que dar cuenta de eso, que... Este me decían no tanto a la fiscalidad si más funciona y, y realmente no sabes si funciona, claro, cuánto hay que gastarle también para que funcione. Eh, entonces toda esa discusión que se fue dando, en un momento no, no se aclaraba porque me parecía que la comisión este investigadora, esta comisión de relevamiento del patrimonio tenía que dar su resultado. Bueno, ahora están todas las actas de, de, de escrib por escribano, están todas las fotografías y y ahora no hay más nada para discutir. Es que por eso este di cuenta de consejero grande. También la secretaria <risas> de Gobierno, este, una de las cosas que decía era que el trabajo de gobierno es muy eh, eh, se si nos corta un poquito, ¿cómo? No, bueno, una de las explicaciones... ¿eh? Hola. Sí, lo que por ahí te estás moviendo un poquito y se, se entrecorta. Eh, ¿qué me que escuchaste de Gobierno, cómo? Ah, bueno, no, hay espero que se escuche. Ahí se escucha eh, bien, sí. Bueno, una de las explicaciones de la anterior secretaria de Gobierno era que este era muy difícil dar de baja esos vehículos, entonces que era preferible este tenerlo cubro. Esa fue la explicación, y no no, es una aplicación aceptable sí. eh porque tiempo seis meses ocho meses bueno aunque sea distinto que puede este, normalizar o poner en una situación totalmente totalmente anormal digamos realmente se genera un perjuicio muy grande y bueno, lo otro es el también que fue polémico, pero que también creo que la gente tiene que saber el convenio de complementación inmobiliaria que firmó en el municipio con este una chacra lindante del parque industrial en eh, donde el municipio se promete hacer todas las reforma todas las mejoras y para un emprendimiento privado digamos para un parque industrial privado para un sector industrial privado entonces tampoco nos preía no el municipio en todas las condiciones para para negociar y adquirir el inmueble a, una, a un mejor precio y que eso sirva para la erradicación de algunas pymes el 25 de mayo que se haga Este, todo toda la infraestructura para que un privado luego le haga negocio. No en contra el privado, me parece que no, pues, tanto su derecho y el interés de hacer un, un negocio posible. Lo que puede el municipio ir a financiar ese todo, ¿no? Eh, Hernán, tenemos algunas preguntas de, de oyentes. Sí. Eh, acá piden Eh, hace muchos años que pedimos las cloacas y asfalto Son tres cuadras Cuando llueve se llena la calle de agua La arreglan y sigue igual Pedimos las cloacas y asfalto al municipio Pero no pasa nada 23, 15 a 18 ¿Qué medida pueden tomar con eso? 23 15 sí. a 18 sí. Acá, sí, sí este, Pero bueno, yo ahora Este justamente con este el endeudamiento provincial lo que hemos solicitado es este varias hojas eh, de agua para la ciudad y también se ha incluido una un plan integral de pavimento eh, así que bueno estamos también en la espera de eso no de que los fondos de endeudamiento para obra pública que tiene que llegar al municipio llegó ah, si nos corta si nos corta Hola. Sí, se, se nos corta un poquito. Eh, se que, que tienen que llegar fondos para pavimentar, pa escuchamos. Sí, tienen, o sea, los fondos de endeudamiento de la provincia este tendrían que estar llegando el mes próximo. Nosotros ya hemos presentado todos los proyectos y bueno, de ahí también se va a poder hacer varias de estas obras, ¿no? Claro, está bien. Eh, tengo inquietudes acá también por los sueldos de los funcionarios, dice. Vanessa de 25 nos pregunta. Sí, eso ya la Secretaría de Gobierno ha ha manifestado y expuesto y inclusive ha mostrado los sueldos de los funcionarios que fue una, una, una falacia, digamos, una mentira que que se empezó a este se le entró a, a correr desde desde el sector de la oposición. Y bueno, esto justo hace dos días la Secretaría de Gobierno mostró todos los recibos, inclusive mostró los recibos de sueldos de los funcionarios, este hoy los funcionarios están ganando exactamente lo que se ganaba en la administración anterior, no no hubo modificaciones, también decían que el sueldo de intendente se había aumentado, y el básico de, del intendente hoy es el mismo que tenía la anterior intendenta, eh, esto no, no, no, no se condice con la realidad y aparte ya se terminó esa discusión, porque Nada. ya la Secretaría de Gobierno mostró todos los sueldos Eh, los recibos de un coordinador de un director y de un secretario este y con lo cual eso ya se ha quedó aclarado este bueno en el canal local pasó este se mostraron todos los recibos suelos ah. y son exactamente iguales a, a los anteriores funcionarios bueno alguna última inquietud de nuestros oyentes a ah, algo eh, preguntan por la perrera la sí en realidad no tenemos perrera Ajá Eh, tenemos en eh, lo que se creó un hogar, un hogar canino. Había un lugar en total destrucción con animales este, en estado de abandono absoluto. Eh, una, un, yo tengo un largo informe de, de la Dirección de Bermatología que el veterinario, eh, yo le pedí al inicio esta gestión que me hicieron un relevamiento y me daba cuenta que el lugar era un foco de infección y de transmisión de enfermedades con un potencial peligro para toda la población entonces lo, lo que hicimos es había una sola persona atendiendo ahí la verdad que que un trabajo enorme que, que viene realizando desde muchos años de la situación ya sabíamos desde mucho tiempo y en nuestro programa de gobierno estaba contemplado la creación de un hogar canino municipal o sea eh, en sí perrera no, no no tenemos en un momento se tuvo pero bueno lo que tenemos es un hogar canino lo que estamos comenzando a, a ...a realizar, ¿no? a, a concretar... ...porque, por ejemplo... ...retirar toda la basura que había... ...y que se había acumulado en el lugar... ...nos llevó este 20 días... este ...y ahora viene una etapa donde tenemos que... ...rellenar, altear... ...y luego se comenzarán las obras... ...con lo cual vamos a tener más o menos 6 meses de trabajo... ...para poder poner en condición el lugar... ...no va a llevar mucho tiempo... ...realmente está muy deteriorado... ...500 perros en el lugar... ...todos afinados, con enfermedades... ...seguramente de diversos tipos... ...por el informe que tengo... Eh Y bueno, también muy mala alimentación, bueno hay varias cuestiones ¿no? hoy el municipio está haciendo cargo de los alimentos, eh tenemos una veterinaria bueno ahora justo estaba este con un tema de licencia, pero tenemos un alguien que está a cargo y tenemos además este empleados municipales que están este dándole alimento a los animales, pero hay que avanzar no en la mejorar las sí. instalaciones, en mejorar logística, bueno, todo eso no va a llevar más o menos y seis meses aproximadamente. ¿Cuáles son las perspectivas, y ya con esto no, no empiezo a, a cerrar un poquito porque se nos va la mañana y seguramente hay que hay que hacer cosas, ¿no? hay que seguir trabajando, <risa> ¿cuáles son las perspectivas de acá a fin de año? ¿Qué va a ver el 25 año? ¿Qué va a sentir el 25 año? Bueno, nosotros realmente estamos trabajando muchísimo en mejorar todos los servicios públicos, y, y sé que todavía nos falta, nos falta... Eh, pero realmente el, el abandono que hemos encontrado, el estado de deterioro de la maquinaria, a veces no nos permite llegar como, como quisiéramos. Pero estamos todos los días preocupados porque la ciudad esté más linda, más limpia. Eh, ahora se ha comenzado, con se mandó una nueva ordenanza de poda para hacer una poda correctiva y que permita proteger este al arreblado público que tengamos estamos buscando que tengamos una ciudad mucho mejor mucho más limpia que, que los servicios funcionen que, que realmente este también este año esperamos hacer obra pública que es algo que me 25 de mayo no no no, no, no, se, no existe o sea durante muchísimos años ha quedado totalmente este no se habla de obra pública por ejemplo este uno de los anuncios que creo que es importante la es la obra de la escuela de estética para 25 de mayo eh, otra de las cosas es también el plan integral de pavimentación que este año prevemos comenzar a realizar pavimento, pero es un plan de 4 años creo que eso definitivamente va a cambiar la ciudad del 25 de mayo eh, también tenemos un plan de saneamiento de la Laguna Molita, de la avenida 36 un plan integral eh, de, de, de pavimento y readecuación del tránsito Eh, estamos pidiendo permanentemente el arreglo del acceso que ingresa a la ciudad de son todas obras que, que tienen que ver con mejorar la ciudad y luego también tenemos un plan integral de luminarias que esperemos ponerlo en funcionamiento este año con el cambio de luminaria pero también con la incorporación de luces LED ¿no? que eso va a permitir claro. que, que la ciudad mejore en, en todo sentido y mejorar también tiene que ver con, con un plan integral de mejorar la seguridad uh -huh. este, más la incorporación de cámaras de seguridad de modernización del centro de monitoreo eh, bueno, estamos trabajando muchísimo y estamos avanzando en esos cambios que quizás ya este año lo vamos a poder empezar a ver y yo creo que, que definitivamente tenemos que empezar a pensar una ciudad distinta hoy ya muchos servicios han mejorado pero sabemos que falta muchísimo creo que en estos cuatro meses en los primeros tres meses era estabilizar y ordenar eh, todo, de lo administrativo lo contable como la organización del trabajo eso ya lo hemos logrado, ahora tenemos que avanzar en brindar más servicios y mejores servicios bueno, yo creo que los próximos cuatro meses se viene en ese sentido el trabajo para tener eh, completamente servicios que, que sean mucho más eficientes y que cumplan con los objetivos para los vecinos. ¿no? Así que el desafío es grande, pero hay también hay, hay un gran... Este, un, un, por lo menos tenemos la gran este, expectativa que vamos a lograr esos cambios tan esperados. Perfecto. Hernán, muchísimas gracias por este rato. ¿eh? Bueno, no, por favor, te mando un abrazo grande y, y saludo a todos los oyentes de Haciendo 6. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Un abrazo. Chau, chau, chau. Ahí estamos dialogando entonces con el Intendente de 25 de Mayo, Hernán Ralinqueo, en esta mañana, compartiendo un toquecito también de Info desde 25 de Mayo. ¿Seguimos?